Y yes, yes, es esta crónica, un programa que, como todos los domingos, hacemos aquí en Radio Crash eh, de 9 a 11 de la noche dedicado al técnico. Música contundente y de ascendencia industrial y ruidosa. Vamos a empezar precisamente con un dúo sueco que eh, ya pusimos aquí muchas veces y que está un poco en este ámbito del tecno actual. Trátase de SHXCXCHCXSH. Un dúo sueco que lleve los punteros en investigación sin salirse de lo que lleve la música puramente tecno Ya tienen eh, un par de LPs y unos cuantos EPs editados Y este tema que vamos a poner ahora viene en una recopilación que acaba de salir del seiyu semántica El seiyu del productor eh, magleño, es Esberka Que, que, bueno, periódicamente saca una serie de, de recopilaciones del Seyu con distintos productores, eh, bastante en la, en la línea un poco de, del Tecno eh, más avanzado, y bueno, esta vez, en este último, vienen estos huecos con el tema Broncal. muy personal y un estilo único el de estos suecos que van encapuchados y que actúen casi siempre en directo como también encapuchado va este Heles Hormans un productor de berlín que y también anónimo y misterioso ya sacó unos cuantos discos y, y habitual en, en toda la escena tecno de berlín grabando este último disco que vamos a presentar aquí con el sello 47 el, el sello de tommy for seven eh, un estilo también algo similar al de los suecos un poco por la investigación y eh, la tendencias también del noise y de, y de la música industrial en su sonido este disco que Es que acaba de sacar con el sello 47 tiene cuatro temas, es un EP y vamos a poner el, el que lo abre, que se llama Widow's Peak Así de potente sonaba este Gilles horseman el jinete sin cabeza, haciendo alusión a la figura esta del folklore europeo eh, donde aparecía un, un chinete sin cabeza. Este hombre aparece con una gorra, una capucha y unos flecos que cubren el careto, con lo que no se ve quien ni se sabe tampoco porque él, él no lo dice. Y, bueno, como ya vos decía, este, o los suecos SHX eh, son los que están retorciendo ahora mismo el techno eh, hasta llevarlo a, a los yendes del estilo, metiendo mucho del no, de, de noise y de la música industrial. Como también Fai que vamos a presentar ahora que se llama Half Drone Half Drum y un, y un australiano que sin embargo está viviendo en Berlín. Eh, llama Saxon Jogersen y su trayectoria pues, está basada también en Mandes de Post Punk de Fechuel. Eh, forma parte de una que se llama Aesthetic y bueno, la música que fae eh, y es así bastante industrial y apocalíptica eh, está grabando este, este, en este EP que vamos a presentar aquí con un sello nuevo, también berlinés que se llama Secunde Freshberg un sello que tiene muy buena pinta este... este tema que, que va a sonar eh, bien junto con otros de todos eh, productores también bien conocidos como Face Fatal y nada lo mejor es que lo pongamos se llama Object hombre, que bajo el pseudónimo de Half-Drum, eh, se llama Saxon Jogersen. como decía, también está en una banda de post-punk, eh, así bastante modernilla, que se llama Aesthetic, y precisamente de Aesthetic eh, aparece en, en, en el sello Instruments of Discipline, eh, un EP de, de remixes. Eh, remixes que siente dispar pero que nosotros vamos a poner el que fa un human de exégesis una canción de, de este grupo que a un human ya lo presentamos aquí y que también está en el, en el estilo este un poco que estamos, con el que estamos empezando y que es también así muy contundente y muy industrial hij is eens Excelente el remix este de Un Human de la canción Exégesis del grupo Aesthetic. Y seguimos un poco en esta línea eh, con un tal Adrian Adonis que graba con el sello Otomo, un, un sello eh, muy interesante que un día le, le pegaremos un repaso bueno. Y tenemos aquí su último EP. And, Adrian Adonis y eh, el voz de un sello también que se llama Inner Music de Los Ángeles y esta canción, este tema que va a sonar eh, va en la línea de los temas anteriores, y se llama A New Beat for Nina. También este tema de Adrián Adonis, eh, y como decía que este grababa en el sello Tomo, que es un sello muy interesante, vamos a poner otro también, otro productor de, de este sello, un holandés eh, que se va a llamar Silent Cell, algo así como la célula silenciosa. Y este que tenemos aquí también, y de, de este mes, y la canción que va a sonar se llama 016. aquí en Sesatrónica, en Radio Crash un programa que, si no lo sabéis eh, sale los domingos eh, de 9 a 11 de la noche y que está dedicado principalmente al Tecno como base central del mismo programa y seguimos ahora con otro proyecto también misterioso llamado Vacun eh, en Comando Eh, yo creo que son italianos porque todas las canciones están en italiano, aunque basan su actividad en Berlín. Cuando busques información sobre los miembros del proyecto, te ponen los aparatos que utilicen. Que bueno, por curiosidad, entre ellos está el Doffer Dark Energy o la Roland TR-505. Y... Vacun en Comandos y un rollo así bastante ecléctico, pero también con una base eh, de la música industrial, del EBM y del noise, muy importante. Esta, bueno, la actitud y el, la, la idea de, de ellos en el torno a la que Shiren y un poco un tema un poquitín futurista, caótico y anárquico, como... El nombre del proyecto Odiz. Eh, la canción que va a sonar se llama «Escanto contra el tiempo». que como veáis estaba en una carrera contra el tiempo con esos sonidos ácidos todos estos proyectos que estamos, estos proyectos que estamos eh, poniendo eh, hoy y un poco todo lo contrario de la imagen del DJ productor con gafes de sol cara sonriente en piscines con globos y tíos y tías recauchutados Algo que siente como eh, Richie Houghton o Marco Carola o, bueno, gente de este estilo que anda mucho por Ibiza, pues puso de moda en el techno perdiendo un poquitín la idea original de anonimato y, y de hacer un poquitín eh, música... Nada más que para la comunión en colectiva, en la pista de baile. Eh, cuando empezó un poquitín esta historia, según cuenten, eh, no se sabía ni el nombre de, de los productores, porque venían los discos en su mayoría con la galleta blanca. Y era cuestión un poquitín de, de ir enterándose... por intuición, de qué era lo que estabas escuchando o pinchando y bueno, desde ahí se salió casi a, a que este tipo de productores como Richie Houghton o Marco Carola sean ya estrellas del pop, más que otra cosa. Y vamos ahora con otro, otro músico también que va en este sentido underground y, y totalmente del de los eh, circuitos mainstream. Trátese de alguien que ya pone, ponemos aquí de abezu, eh, un griego que se llama Restis Plagona y que y es muy prolífico porque precisamente ahora acaba de asolear otro casete con un sello ruso eh, ya debe ser el tercero que, que edita este año lo cual es casi un récord el sello se llama Nan Records y edita, y un sello así pequeñín edita en casetes y en digital y está este álbum de Restive Plagona eh, y se llama Orders Rejected como algo así como, como órdenes eh, rechazáis o algo así Y es una especie de, de distopía eh, sobre un futuro un poco ciberpunk y la lucha por la autodeterminación y, la, y el autogobierno personal. Eh, vamos a poner el tema que abre este casete, este álbum, que se llama El caos es inevitable. música guapísima la que hace Restit Plagona y un sonido cada vez más cuidado y más perfecto el que se puede escuchar en, en los discos y los cintes bueno, los les cintes, porque discos me parece a mí que todavía no no he editado ninguno eh, como digo, un sonido muy perfecto en los últimos cintes de, de este griego Dimitris Doukas un griego de Corfu que yo creo que es una de las promesas que va a estallar este año en la escena techno Y vamos a seguir un poco con algo, un pelín más experimental, no mucho, pero un pelín. Trátase de Black Swords, eh, las espadas negras, un proyecto que y la unión de Black Rain y Orphan Wars, Eh, Orphan Wars y un, y un grupo, un dúo que ya presentamos aquí de Holanda y Black Ring también eh, Orphan Wars, eh, eh, Swords, eh, graba con el sello Post Isolation y son un dúo bastante reconocido ya en, en la escena de la música electrónica europea eh, Como digo, sintáronse y hicieron un EP con dos temas bastante largos que se llama The Future at the Sun. Y vamos a poner el. El que cierra, la, el, que, el, que cierra el disco, que se, son dos, dos temas nada más, pero bueno, eh, se llama Arc Light Murders. Fusion is this. is well, your bulls. your bulls. Chelly ass, Illusion Child instances female youth Eno falls from the sky As now So beautiful, angry bitch Bound to a pole. A little. Bound to power, cold little fuck a new way to the sun a little fuck Way to the sun, you jelly ass, well pack throw on bonuses. You jelly ass, well pack Here well, the fuck, to the sun. Here the fuck, way to the sun. Here the fuck, Your way to the sun. Rocking like dogs to your legs in a rat cage My broken like dogs to your people's in a rat cage Why are you putting stones down space? unbearable, fabulous, warm crap You unbearable, fabulous, warm crap You unbearable, fabulous, warm jack You can throw the flags Guys to Música para el recogimiento Los espadas negras Estos que acaben de sonar Y que en directo tiene que ser una, una pasada eh, Escucharlos y sentirlos Y vamos a tratar a seguir un poquitín En este plan intimista De la mano de una productora Afincada en Londres Que se llama Angie Jones. Eh, se da la ascendencia china pero vive en Londres eh, donde que nació eh, su música es un poco va un poco entre el Drone el Dark ambient y también la música noise e industrial y grabó con el sello Aurora Borealis, un sello también del Reino Unido, de Londres, una, una cinta el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre más concretamente, que está muy bien y que vamos a poner el primer tema que llegue Yargu pero que mola mucho, que se llama Scry the Blackness of the Pupil of My Eye. Totalmente hipnótico este tema de Angie Jung y su álbum dotero Fortitude, con el sello Aurora Borealis. Un, un estilo que no solemos poner mucho aquí, pero que la verdad que es muy interesante y una mezcla de Dark también y Noise y, y, y demás... Al parecer también lo llaman post techno, ya <risa> el techno ya se quedó antiguo y bueno, lleve bastante recomendable esta Angie Chung. Cambiamos un poquitín de de banda, vamos con un productor también muy experimental, pero que curiosamente en este EP que tenemos aquí, pues nos falla un tema que podría que sentase perfectamente para ser pinchado en la pista de baile tratase de el productor inglés eh, Martin Jekins que nosotros que el pseudónimo con el que actúa normalmente Jeep Corner Audio creo que tuvo hasta el equipo del led el LED Festival decisión y bueno, este eh, que tenemos aquí se llama The Spiral Eh, tiene este tema guapísimo con un bajo eh, muy original y una guitarra también por ahí se oye que se llama Do You Hear Them. Sonaba eh, este tema con este Pie Corner Audio con un bajo guapísimo que no te cansas de escuchar, y seguimos con otro proyecto eh, también eh, con muchos ribetes experimentales. tratase de japan blues japan blues es el proyecto de un inglés que se llama howard williams y que tenía un programa de radio llamado así también japan blues en la radio nts y que ponía música asiática y vamos de corte tradicional eh, empezó a hacer también Eh, mixes con música japonesa eh, para edición de Trilogy Tapes y ahora nos presenta un álbum que se llama Shell's His Record Collection que realmente no hay un álbum si que, sino que es una especie de colección de samples de su eh, colección personal de música de Japón mezclado con eh, field recordings, o sea, grabaciones de campo algún teclado por ahí y eh, ocasionalmente eh, voces de que son del mismo el resultado, oye, pero guapo a mí, pues también mucho, ya tenía antes un EP, eh, también muy guapo eh, tiene temas muy rítmicos, otros no tanto, pero bueno, yo creo que muy original y muy muy guapo de escuchar, vamos a poner el el tema de lands of the gods and del concrete 電車とホームの間が広く空いています。 Bueno, si hay alguien escuchando esto, aunque no lo creáis, y un programa que dedicamos al Tecno en Radio Crash. Y vamos a ir ahora a presentar a Bargi su flamante nuevo disco que para mí y toda una obra maestra trata de la tercera parte de la Nordic Flora Series. Esta vez se llama Goretex City. Eh, Sacó ya las dos primeras el año pasado. en Nodder Electronics, como y de suponer, aunque también graba en, en Post-Isolation y otros sellos. Y, y un doble disco, o sea, un álbum entero, LP, que recoge un poco todo el ámbito estilístico de barg desde temas puros y duros, para la pista de baile hasta cosas eh, muy melódicas con participación incluso de gente de otros estilos eh, que también eh, Bar eh, conoce y practica a veces eh, vamos a poner pero vamos sin embargo vamos a poner el tema más techno que y también uno de los más guapos que se llama plataforms surrender by fences este tema de Barg el sueco Jonas Gorenberg que y también es súper prolífico eh, grabando un montón de, de de álbumes a la vez y editando con un mogollón de gente también a la vez y vamos a ir con otro sueco eh, menos conocido Tratase de un, un productor utiliza mucho también eh, lo analógico, eh, llámase Daniel Araya y graba con el sello Classic Works, que es un sello que llegue precisamente de Barcelona. La casete que editó se llama Seven Sisters eh, eh, y la verdad es que está muy bien, eh, muy original y con temas eh, muy sorprendentes como este que vamos a poner eh, a continuación, ya casi... Para cerrar, porque se nos escapa ya el tiempo, y se llama Melote 22. hasta la semana que bien si sí, no pasa nada este era Daniel Araya y terminamos con Silent Servan el conocido productor americano llamado Juan Méndez que fundó el sello eh, Yellow's God con Regis y James Ruskin y que tenemos aquí en un EP eh, que está sonando y que se llama el tema en cuestión Stationary Nada más, eh, deseamos hasta la próxima. Salud y libertad.